Buena, buena, un saludo a la radio La Esquema bueno, Guida de la, la radio. Radio Mar que nos manda el la... Compañeros, compañeros, amigos, amigas de radio La Esquema les enviamos un efectuoso saludo desde Caleta Los Molinos Fortaleciendo las voces del territorio Radio Comunitaria La Esquema Entre el Monte y el Mar Rokura Mafu Muleini Aquí comienza el programa radial Inalto Kuchal Desde Radio Las 100 Mahuidas, Acá en las montañas de Rokura Mafu Mú Música Contingencia del territorio, contra contracultura, actualidad mapuche, contra información, lo que los medios no nos cuenta escuche todos los viernes de 20 a 21 a 30 horas en www.lasquemmahuida.org o sintonice en el dial. 107.3 FM Radio La Gelma Huida. Inalto Cutral, atizando el fuego y animando las llaves. Eh, bueno bueno eh, estamos por acá Mari con puché Mari pu al quitoón tafachicachi guaque mapú bueno saludarle a todos a todos los que están escuchando ahí en sus casas acá en el territorio de guadalasquen eh, estamos comenzando nuestro programa y que va todos los viernes en este horario no es cierto y igual a veces nos extendemos un poco más así que eh, siempre nos pasamos un poco de la hora igual está bien porque hay harta gente que que nos ha pedido igual a veces un poco que nos alarguemos porque igual hay hartos temas y hoy día venimos igual un poco igual cargado con hartos temas y vamos a intentar eh, también como en todos los programas intentar por eh, Eh, pasar todos los temas, ¿no es cierto? Comentar algunos, algunos más que algunos se tienen más información, algunos, otros que son que ya están por ahí en las plataformas, ¿no es cierto? Entonces, algunos temas siempre los tocamos de forma más eh, no tan detallada, ¿ya? Pero la idea es abarcar todo lo que se puede se pueda que se dé noticia acá también en Guadalajara, en el territorio no es cierto, cercano, en Valmapu y también noticias nacional. Así que eso, peña y Mari Mari, aquí estamos nuevamente con mi peña y Cristóbal. Mari Mari con Puche, Mari Mari Peñi, Mari Mari con Daimon, estamos en un nuevo programa. Así que estamos recargados de hartas noticias, esta semana han pasado hartas cosas. Así que comencemos al tiro nomás Peñi, bueno, saludar primero a la radio que nos están retransmitiendo. Radio radio Mulutu, Radio Curruf a la gente de a la gente de Huahuente TV igual que nos están siempre enviando informaciones, le damos saludo y para la gente de la red de medios de Walmapu, Radio Soyun y Radio Aucán, Radio Aucán también, Radio Aucán también y un saludo como siempre para sello Dale a Origen que nos nos apoyan con la música y para el grupo Yancupel también que son parte de este programa a través de la cortina musical Cineiro. que también siempre apoyan Del Conceleiro Del Conceleiro, Radio Cine, ya saben, los jueves en la noche eh, Bueno, eh, empecemos Peñi con la primera noticia que es como lo más emblemático que ha pasado eh, eh, Empecemos con la noticia Peñi, no, al tiro y después tiramos ese tema para ya, pa que... ya, Peñi El primer el primer tema que tenemos es eh, lo que pasó hace poquito que igual va a repetir como igual yo creo que harta gente está enterada de lo que pasó, ¿no es cierto? El tema del enpo en Mewind del territorio de Mewin que se votó el día fue el día ya fue qué fui yo? Ah, día martes. Día martes, ya, menos mal que no la tuvo perdido con los días pero el día martes se votó acá en Valdivia, ¿no es cierto?, y como saben, yo creo que la mayoría, y los que no saben, fue una votación a favor de, de que se mantenga esto este espacio acá, por lo menos en Mehuí. Ya sabéis, habíamos hablado en otros programas sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre la ley las quenches, sobre la, el tema de la enpo y el resguardo del territorio costero. Así que esa es la primera noticia que tenemos. Eh... Recalcar igual, Peña, el la abstención, pues, po. porque se votó, se aprobó, eh, casi, casi el 100% de las personas aprobaron de los que estaban en la, esa es la Comisión Regional, Comisión Regional de Borde Costero, ¿cómo es la celebración? Sí, eso es, pues, y felicitar y agradecer igual el trabajo de la gente que estuvo ahí, el trabajo de las comunidades, el grupo técnico igual que estuvo apoyando, la gente estuvo una lucha de más de 20 años, que se dice, que se ha venido eh, llevando, no solo a través de la ley Las Kenches, sino también en la resistencia contra la celulosa, el Comité de Defensa del Mar, y una abstención que fue el, un empresario de parte de la salmonera, ¿cierto? que tenía concesiones concesiones salmoneras en el río, y que estaba en contra de claramente del resguardo y la protección, porque ellos son los que más infringen esta... a la mar así que feo, feo, feo, feo de lo que tienes sí, bueno eh, igual recalcar sí. dentro de eso que dentro de lo que pasó eh, ese día igual eh, estuve presente ahí igual había harta gente, hartos peñas, también buenuy que fueron a apoyar y también yo creo que la, la gente estaba igual muy agradecida de los peñas que lo vinieron a apoyar de, de más porque igual Eh, sentí que había harto apoyo eh, y harta gente, se hizo afafán, se hizo hayecán ahí, entonces, igual de alguna forma, eh, creo que igual, por decirlo así en palabras simples, fue una ganada, ¿no es cierto? fue una ganada para la gente de Meguín, ya, porque de alguna forma ellos mismos decían que era una lucha de tantos años y que ya se esté de alguna forma recuperando algunos derechos, ya es importante, pues ya... Ahora viene el tema de la administración, ¿no es cierto?, que las comunidades tienen que administrar esos lugares y como igual se hubieron ciertos, cierto, por decirlo así, como como resquicios que nos dejaron que la ley fuera completamente como los mapuches de, de, de la costa querían, ya entonces hubieron, se aprobó, pero como en la palabra? con Excepciones. Con, claro, con esa palabra que utilizan ellos ahí. Excepciones, ¿qué significa eso? Ni, ni nosotros sabemos, pero o sea siempre igual como recalcar que le meten la muletilla, como siempre ahí tratando de la trampa. Claro, entonces, pero importante eso, que ahí las comunidades ya, la, la, los dirigentes yo creo que van a saber manejar eso y también estar atentos siempre a eso, porque sabemos cómo juega el poder político, cómo juegan los empresarios, entonces, pero importante que ya se haya aprobado esto y que... Eh, ...de aquí para adelante le empieza a ir todo bien a la gente... ...por lo menos de Meguín donde se aprobó... ...ya, que en otros territorios igual está... Eh, ...de alguna forma comenzando igual este tipo de lucha... ...por territorio marino, con el territorio de las Lasquem. Como acá en Guadalajquem... ...que también tenemos, cierto, la... ...la noticia que nos llegó esto, estos días, el día miércoles creo que llegó la convocatoria... ...para... ...para la aprobación o sea, no, para comenzar cierto el proceso del porque hay una solicitud de espacio costero de marino de pueblo originario para Guadalajquemapu fue ley, sí, por eso es lo que llegó ahora que supone que hay una hay convocatoria para las comunidades que no estén inscritas dentro de lo que es la petición y la idea es que la gente de las comunidades acá participen también dentro de lo que es esta ley ya la gente que de alguna forma están eh, sientes que están siendo afectadas directamente no es cierto eh, eh, puedan participar dentro de lo que es también esta ley eh, o esta convocatoria para la paca en, en lo que wadala eh, quien porque así se llama ahora se va a llamar en realidad así que ahí también la gente que participa constantemente en, en este tipo de, de reuniones algunos y para que igual estén atentos y puedan también participar dice dice el, el esto lo envió la gente de los seremi dice con motivo de, de informar a la comunidad regional sobre lo que sería el acuerdo de la ley las se inicia el proceso de solicitud del espacio Guadalquén que impulsan las comunidades Segundo Maripán, Kiñehuen de Curiñanco, Celestina Antiyanka, Mishiyanka Michi, eh, Monasí, Félix Alba Wishaman, Milla Lasquén, Rayen Maguida, Tripayantu, Norche Somo, Mapuche, Antiyanka, Kinanchicuy, Huayanka Milla Nueva y Perla Dorada. Esas son todas las, las comunidades con personalidad jurídica que están en el proceso a solicitando la aprobación del espacio costero marino de pueblo originario aquí del Guadalajquén. Por lo tanto, el martes 24 de septiembre, a las 15 horas, en la Ruca Mapuche de la Comuna de la Unión, ubicada en calle Barrobarana, se hará la primera reunión. Luego, el miércoles 25 de septiembre, en donde la señora Río Liñanco, en el centro de evento en Curiñanco, Se hará a las 11 horas, el miércoles 25 de septiembre. Para la gente de Curiñanco, para la gente todos los alrededores, bueno, nosotros estamos enterados de, de eso. Y el 26 de septiembre en Corral. Así que eso, mi gente, un, un lindo triunfo, un, pongámosle una buena victoria por, por la vía legal, digamos, de esta lucha que se ha llevado tanto tiempo en, en Meguín, así que, bueno, por ese lado. Eh, sí, bueno, eso, eh, repetir más que nada eso, como que la, la gente acá, lo que leyó el Peña ahí, las comunidades que están ya inscritas ahí, igual están llamando a que las que no estén inscritas se puedan y activar sumar. y sumar al, al, al tema este con sus propuestas, su inquietud y lo que tengan, porque en el fondo es importante que la gente que se vea afectada directamente de las quien del mar eh, pueda también participar, ya, porque después a veces igual... Queda gente que se siente que está afuera, no sé, pero hay gente que igual se maneja mucho más en esos temas de organización y, y, y reuniones con el gobierno, que hay que tener paciencia también, así que la, la gente que, que se arme de paciencia quiere escuchar reuniones tan largas, así que la pero ¿sí? la gente que hay, igual es, es importante que esté en esos en eso ámbitos y, y se pueda poner dar su, su opinión, porque en el fondo tiene que ver con nuestro territorio, con el territorio acá Guadalajara. Entonces, eso eso mi gente, dedicado este este esta aprobación a la gente de Marvobé, ¿cierto? Vamos a colocar un temita entonces, vamos a ir con un temita musical, estos son unos peñe de de Chiloé que son hacen como cumbia, o sea, no, como ranchero esto, ¿cierto? Se llama Los Indomables y esto es, esto es, se llama Los Reyes del Mar. Sacrificio Con tantos riesgos Que tienen que enfrentar todos vos serán víctimas de un gran temporal Vamos muchachos vamos pa la faena Aprovechemos que pega está buena dice el capi gritando en la cubierta Suelten amarras que el golfo no se espera dice el capi en la cubierta suel de que el volvo los no espera y desde el sur de chile la cumbia ranchera de los indomables baila los cha ciones hay que ser pillo para no naufragar por eso buscan buenas tripulaciones hay que ser pillo para no naufragar un homenaje y todo nuestro respeto en este tema queremos expresar a todos los que los reyes de la mar, a todos los que dan vida a los puertos, sin duda alguna son los reyes de la mar. Vamos muchachos, vamos pa' la faena, aprovechemos que la pega está buena. Dice el capi gritando en la cubierta, suelten a marras, que el golfo no espera. Zaten amarras, que el golfo nos espera. ¡Eh, Felé y seguimos aquí en Inalto Cotral a través de la 107.3 FM, www.lasquemahuida.org, saludando para toda la gente que nos está escuchando, manifiestense más a través del WhatsApp, las líneas telefónicas están están el más 569-537-66178 para que comiencen a enviar sus mensajes, saludos, pedidos musicales, como siempre. Tenemos más noticias locales Peña. Sí Peña, eh, nos quedó una noticia del eh, que aparece acá como que viene del Consejo de Desarrollo de la Costa, que se reunió con gente, con autoridades, con los pacos, ¿ya? El, creo que hace poco fue esto, en la cual se está pidiendo más seguridad para la costa, ¿no cierto? Se está pidiendo cámaras, que van a instalar cámaras. Eh, más iluminaria ¿ya? entonces más que nada queríamos comentar ese tema porque yo creo que este tema igual no de alguna toda la forma que vivimos en la costa nos incumbe ya hay también acá como radio, como programa eh, también tenemos el derecho a dar eh, nuestra opinión entonces igual por lo menos eh, es importante a veces que, que tengamos el tema de la seguridad pero no nos confundamos tampoco ¿eh? porque a veces sabemos que ¿qué trae el tema de la seguridad porque se disfraza de muchas maneras, se disfraza de como que hay mucha delincuencia, ¿no es cierto? Pero detrás de eso en otro en otros lugares del país ha pasado, ¿ya? Entonces, igual el tema de pedir más carabineros, pedir más pacos no es, encontramos que mucha gente que no es la solución para los temas que están pasando, porque es un doble es un arma de doble filo. Sí, por el otro día hablamos ¿Por qué la costa se está llenando de gente? Porque la gente está vendiendo terreno también, como loco. Entonces después nos quejamos que hay poca seguridad, que hay delincuencia, pero no sabemos a quién le estamos vendiendo al lado. Y el tema de lo que pasa en Calfuco, las ventas sobre ventas, la gente que compra terreno aquí solo para venderla. Entonces después le, le venden a cualquier persona y después nos quejamos de la inseguridad. ya o también la gente que le arrienda a gente acá, entonces el tema de la seguridad ese es, es un cómo dice, el pe aquí un arma de doble filo. De eh, todo de alguna forma nos preocupamos, claro, de que no nos roben en las casas, de que no pase nada, pero hay que tener también ojo crítico con eso porque sabemos lo que se viene detrás Y ha pasado en otro en otros territorios, ¿no es cierto? en las ciudades en al cual hablando del tema de la seguridad nos llenamos de paco. Po. Nos llenamos de cámara nos llenamos de un montón de cosas que no son necesarias porque aquí lo que hablamos es con el PEN, el tema del, del, de las escuelas por ejemplo el tema de la salud hay un montón de temas los caminos que siguen estando eh, en otro nivel eh, pero a veces le damos más más más espacio al tema de, de la seguridad y eso y eso se, sabemos lo que trae detrás. sí pues, y, que, y que la gente o sea por ejemplo los Pacos terminan la mayoría de las veces actuando contra la gente de aquí mismo La gente misma que, que vive acá eh, termina siendo reprimida o, o atacada por, por los pacos que finalmente ahora, por ejemplo, lo que tenemos la, el desalojo que tenemos acá vigente en, en las minas, eh, al final más pacos significa que van a venir a reprimir a la misma gente antigua de acá. Entonces, eh, eh, lo que dice el Peñi, más más fuerza para, para las propuestas que, que nos tiran para arriba como territorio. Por ejemplo, más deporte, como dice el Peñi, más más espacio de mejor salud, eh, reforzar la educación. O sea, tenemos, por ejemplo, que hay una cantidad de, de jóvenes que van todos los días a Valdivia, se levantan a las 5 de la mañana para tomar la micro a las 6 de la mañana y llegar a la escuela a las 7 y cuarto de la mañana, ¿cierto? A los liceos. Y no hay un liceo que en la costa. Entonces, hay una propuesta que está activa en estos momentos, ...sobre un liceo politécnico aquí en, en Curiñanco... ...fortalezcamos ese tipo de propuestas... Eh, ...eso sí, pues... eso está igual como que va un poco de la mano... ...con el tema este que, que habíamos hablado en otro programa... Del, de, la, ...de las pequeñas localidades, ¿se acuerdan Peñi? ...que hablamos de ese tema, que ahí se están recibiendo propuestas... están recibiendo inquietudes de la gente de la costa... ...de las comunidades mapuche todos los lados acá, entonces... ...a veces mejor pongámosle más fuerza a eso... ...porque ahí en realidad, como dice el pe aquí... ...faltan eh, alguna, algunas cosas para la gente joven... ...para la gente mayor... ...para los pescadores, ¿no es cierto?... ...para la gente misma que cultiva su, su huerto ...que aún sigue sembrando, ¿no es cierto?... ...la gente que trabaja en el monte... ...entonces a veces falta más eh, para eso... ...un poco más de, de energía energiones buenas para eso... ...que están nos preocupando tanto de otras cosas que... Sabemos que hasta ahora eh, eh, se ha llenado de un montón, porque de lo que vuelvo a repetir, que se ha llenado un montón de gente que no sabemos de dónde llega. ya Y eso pasa por las ventas, so, eh, ventas sobre ventas, que aquí en Curiñanco lo vemos. Acción y Derecho. Claro, el tema ese de acción y derecho, entonces aquí llega, no, no sabemos quién llega a vivir a veces, o alguna gente que llega a arrendar y se va a... Ya, entonces también es un tema más profundo que no lo vamos a poner a hablar toda la noche acá pero eh, también hay que tener ojo en eso y ser crítico como decimos siempre en este programa ser crítico con las cosas que no quieren venir a imponer al territorio eso más y, igual sería bueno bueno vamos vamos a hablarlo más con más calma esto pero podríamos abrir nosotros una como una plataforma igual dentro de lo que es facebook para que la gente nos vaya comentando sus propuestas igual y se haga de una forma a través de la radio una, una participación donde la gente nos tire sus ideas, sus propuestas, de qué es lo que pasa con porque son, ¿cuántos millones? 1.500 millones, una cantidad así como... 1.500 millones suena como harta plata, pero tú sabés que de esos 1.500, 1.490 se van en administrativo que el sueldo paleste el este, para el otro, no sé cuánto y al final la plata no llega al final para lo, lo que es lo concreto del del final, digamos, de las inversiones que necesitamos al final, ya por ejemplo, se están haciendo estas consultas y estas reuniones y todo, y ahí se va una callada de plata igual entonces, sería bueno de repente nosotros igual pues, a involucrarnos en, en, en, en estas propuestas aparte de nosotros tirar nuestra propuesta también que hemos hablado aquí en la radio pero que la gente igual de repente nos tire su propuesta a través de la del Facebook, vamos a hacer una publicación oye Peña, a propósito de eso concurso tenemos Sí, bueno, terminando ese tema vamos ahora con el concurso <risa> terminamos muy muy cortante pero eso, que igual estaría bueno que igual ocupáramos la plataforma de la radio para hacer eh, participación pues no sé ahí sí. lo, vamos a, lo vamos a conversar con calmo Fede Ley, más que nada vuelvo a eso, ser crítico la gente que esté escuchando que, que pueda escuchar por ahí es tener eh, conciencia crítica, conciencia de que aquí ya no, no nos podemos quedar callados frente a cosas que no que no nos parecen. No que más, vienen de fuera igual. Y... Nos no, no podemos, ya pasó el tiempo del silencio, de aceptar todo lo que nos vengan a imponer, entonces más que nada eso, siempre estar eh, atento y saber que estas experiencias se han repetido en otros lugares, entonces no es, no es nuevo la, lo que decimos, la crítica que decimos es porque, por, por conocimiento también. Así que eso, Peña, así que terminando eso, ahora vamos con el tema del concurso que tenemos, que lo hemos estado publicando ahí en, en la plataforma de la radio, y eh, eh, volver a repetir un poco cómo va, cómo es la, la, la, dinámica. la dinámica del concurso. Eh, tenemos eh, la palabra o el dicho antiguo del territorio, Entonces vamos a, a hacer, ya llegamos a la conclusión de que tenemos que hacerlo a través de un sorteo, ¿cierto? Porque en verdad llegar a la mejor palabra no lo vamos a lograr. Porque todas las palabras en verdad son, tienen su contexto, su historia. A veces son cosas de repente familiares también que, que tienen una, una connotación y un valor propio. Igual que no lo no está como para colocarlo en competencia. Así que vamos a hacer sort, sortear sortear la palabra, ¿cierto? La, la palabra antigua han llegado bastantes dichos antiguos muy buenos, que habla de, ahora harto de cómo era la vida antes, ¿cierto?, de, de lo que se hacía, de las actividades, de cómo se relacionaba la gente igual antes, y, y de la forma de pensar antigua. Entonces, eso es lo que queremos rescatar como Inalto cultural y los dichos antiguos tienen que hacerlo llegar al más 569-537-66178, decir su dicho antiguo y ya al tiro está concursando primer premio teníamos una polera una, una polera de serigrafiada o serigrafía foli laucan también tenemos un pack de cerveza de acá el peñi que hace su cerveza curaco ya y un tenemos un kilo de miel donado por eh, Ruka Antu Ahí la la Miendania, la, la que donó su miel de acá, del mismo territorio, en el monte. Ya este, este, ¿cómo se dice? Los resultados también de este concurso, no ¿Pero se había sumado otro premio? Tenemos, ah, sí, pues Tenemos, ajá, sí, verdad, aquí una, está. Una, una Tenemos otro premio que es de artesanía en madera, pitina y nai, Ya, así que tenemos cuatro premios, ya, para que la gente que está... Eh, ...concursando ya y los que todavía no han mandado su, su, su palabra, palabra, su dicho... <risa> ...todavía tienen tiempo hoy día... ...no es cierto, porque es para el viernes 27 de septiembre... ...en la cual vamos a hacer un sorteo con todas vivo? las palabras que han a llegar... Sí, ...un sorteo aquí en vivo en la radio Seibu. en el programa... ...así que eso Peñi... Eh, ...respecto del... ...concurso... Con concurso. ...en cultural, tenemos concurso entonces... Ya, mi gente, vamos a seguir dedicando eh, el, el programa a la gente de mar y a la defensa del borde costero. Entonces vamos ahora a dejarlos con un temita que es de un peñi de, de, de, es de Temuco, el peñi, de Nueva no Imperial, parece. ¿De dónde el peñi? No, de... Huiliu. De Huiliu. Eh, te peñi se llama Beto Bayán y más conocido como Shisha con Harina y esto se llama Pirañas del Mar aquí en Inalto Cotral Lasken Maguida 107.3 mande sus saludos sus pedidos musicales marino del mar y lo vieron remar al del mar y lo vieron remar al del mar y lo vieron remar al motores pirañas de industrias pesjeras sus redes son langguis llevan y llevan cruceros navegan entre medio de nieblas adentro las fiestas llenadas de celebrabras todos los muertos y sentados no será misterio que su nieto no conozca en el pecado pe reyes en las redes Zulpo, Yolga, tamo Molusko, Crustáceo Se enfermo no hay vida, dañado su espacio Y caen muertos y aparecen muertos De gracia y miseria en estos tiempos Igual que tu cariño se despiñó tanta moneda la laguna que se manchó al que muchachos decían en la escuela ahora solo abordan delfines y ballenas llegando a la tierra queriendo escapar empresarios poderosos no respetan la vida en el mar yo no te conocí y si es verdad lo que dicen de ti a tu lugar ya no te queda tumba de tanto revolcón con sangre pagarán manifiesta el tiburón ellos no tienen alma ni menos corazón engordan a la fuerza, su ambición por el salmón. Imaginen, menopo vertiente, estero canales, ríos, corrientes, lagos, mares, olas, inmensos océanos glaciales, eh, eh, eh Y yo como un barquito pequeñito de papel, respeto comida pa'l ojito de la ten, comida pa'l ojito de la ten, con fuerza y fe, mar adentro, va saliendo el pescador artesanal, su lucha es más real que el combate naval, no sufras más, no eres más hermosa sin que ya demasiado molestado aman que mi buen te ya voy oh. mueres y mueres y mueres lo que es mueres y mueres y mueres eh, eh, y mueres lo que es eh, mueres eh, y, ¿Y que piensan ustedes y que harán ustedes Mientras Los que luchar, traemos el neguena nadie no podrá parar. Minuta por mi gente, mi por el mar. La vida y los sueños nunca morirán. Los tienen que tenemos que luchar. Traemos el neguena nadie no podrá parar. Minuta por mi gente, mi por el mar. La vida y los sueños nunca morirán. Nunca morirá. Nunca morirá. Nunca morirá. Estamos con harto movimiento aquí en el estudio Bueno, hemos gracias, vuelto. agradecido eh, Hemos vuelto Hemos vuelto Vamos a seguir con la musiquita <risa> Tenemos hartos temas para si sí, Peña, yo quería tocar un temita corto acá Que ya hoy día pasó Fue hoy día viernes 13 Ya que allá en el territorio de la Unión Cash Ramó, dicen En la Arruca Mapuche Barro Arana 6.50 No es cierto, se hubo una convocatoria de la comunidad Cacique Sebastián Loncochino del Lof Pilpilcahuin de con Comapo donde se invitaba ahí a la gente, espero que le haya ido bien a los peñas a la mina ahí de Pilpilcahuin, ¿no es cierto? En la cual se era una jornada donde se hablaba un poco del territorio eh, Mapuche Williche, ¿no es cierto? Su era un contexto ...el tema del Parlamento General de las Canoas de 1793. Ya, y se hablaba un poco del territorio, Historia. de reivindicaciones, y eh, era un, un, eh, le daban contexto político histórico, ¿no es cierto? Y los alcances que había tenido ese ese ese acuerdo entre las comunidades mapuche y la corona española en esos años. Ya que de alguna forma igual delimitaba los territorios y le daba más autonomía a territorio mapuche y ya Entonces eso que se nos había pasado... Peñi era más que nada comentar ahí y darle, mandarle saludos a los Peñi allá, que les haya salido todo bien, su tragún, un trampo tragún. Qué importante, Peñi, hacer eh, esos tragún para darle contexto político histórico y darnos cuenta de cuál ha sido la historia, que no, no todo siempre ha sido así como está ahora, de que han habido grandes parlamentos, de que han habido acuerdos entre el, los chilenos y, y el pueblo mapuche, y que no se han respetado por parte del... ...de los chilenos... ...pero importante hacer eso... ...el ejercicio de... ...de la reunión... ...la reflexión... ...colectiva... ...así que un saludo... ...a la gente de... ...de la Unión... ...a los Peñi... ...que están ahí... ...eh... ...llevando adelante ese proceso... ...que también la mayoría... ...están en recuperación... territorial igual... ...eh... ...tenemos... Eh, ...otra noticia de... ...de Temuco... ...y Vío Vío... ...eh... ...lo que pasó... ...gracias... ...lo que pasó... En, en, el, con los hogares de lugares mapuche es cierto que hicieron la toma de la ju en, en varios varias ciudades de, del wallmaú que estuvieron exigiendo eh, los reajustes principalmente el reajuste y mejores condiciones en los hogares eh, lo que se está lo que se estaba pidiendo viviendo era el, un reajuste porque han pasado eh, por lo menos cuatro años en que no se ha Eh, reajustado el monto de la beca de la beca indígena entonces eh, a pesar de que los precios suben inflación se llama eso no cuando se está todo sube todo sube todo sube y la misma plata siguen pagando a los estudiantes entonces igual ya no alcanza pues, no alcanza como para siempre aparte de eso eh, el aporte para de la beca de la arriendo de espacio en mejores condiciones porque no alcanza para bueno buenos lugares para estudiar eh, recordar que los jóvenes llegan tarde a sus casas y quieren descansar igual llegar en buenas condiciones a sus hogares un hogar digno y aumento también para la glosa que, que es eh, de los hogares en eh, integralmente digamos para todo lo que son los gastos de dentro de los hogares, así que eso fue lo que pasó en Temuco Bio vivo pasamos rápidamente por esos temas que, que igual son importantes para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de Gualmapu. Eh, sí, bueno, eh, sobre, ese, sobre ese tema que está hablando el Peña, igual es más que nada importante porque sabemos que ahí va harta gente mapuche. ¿no cierto que va de, de, de comunidades que no tienen la oportunidad de viajar todos los días o no en realidad la oportunidad es la plata no es cierto porque todos sabemos que viajar de una comunidad a la ciudad donde están las universidades todo es plata el distancia no es cierto el sacrificio entonces estos hogares llegan a servir de alguna forma para que nuestra gente que se está educando cual pueda eh, tener una forma con un lugares es digno en las ciudades ya porque muchos Muchos sabemos que la gente mapuche cada vez le cuesta más, porque aquí sabemos que la gente que, que quiere educarse, no es cierto, que quiere estudiar, a veces también eh, como que se le tranca un poco ahí la a través de estas mismas cosas, porque si los peños, los cabros, están pidiendo mejoras es porque realmente lo necesitan. No es una, no es una cuestión que ellos quieran por vivir o pasar lo mejor en los hogares, sino que es una, es una necesidad, no es cierto, porque... Todos sabemos la gente que tiene hijos sabe que para estudiar se necesitan lugares no es cierto que estén bien acondicionados ¿no es cierto sobre todo si son tipos internados lugares donde se pueda dormir bien donde te puedan descansar bien eh, y también es que sean lugares dignos que en el fondo están se están educando para poder servir a su gente a sus comunidades ojalá en algún momento cuando ellos sean profesionales eh, vuelvan a sus comunidades y sigan desde ahí aportando. eso feliz eh, importante igual a recalcar eh, dentro de lo que ha sido wallmapu lo que pasó el día 10 de septiembre tomaron detenida también luciana jaramillo y romina ross eh, romina rosa con 7 meses de embarazo la policía gendarmería nacional se llaman los pacos de argentina eh, el juez hugo gareca ...tomó detenida la miel por, por la usur, eh, recuperación del Loftwin Kulmapu en... ...esto es Cushaben... ...y... ...también esto está vinculado, bueno, el, el Loftwin Kulmapu recordemos, cierto... ...que fue donde asesinaron al Peñi Rafael Nahuer el año 2017... ...entonces igual ha sido un territorio... ...de, de lucha y de recuperación territorial ahí contra unos latifundistas que son... ...que son los que están ahí vos... ...y la policía siempre resguardando eso... ...recordemos que los tuvieron cercados hace poco... ...hace un año atrás... ...los tuvieron sin posibilidad de acceder a comida... ...a que subiera gente a... ...al lugar entonces... ...el 26, 26 de septiembre... ...es el juicio contra la Lamien... ...que tiene la, la Lamien Romina Rosa... ...y Luciana Jaramillo que le mandamos mucha fuerza... ...y un saludo de Nehuen... ...con 7 meses de embarazo la Lamien Romina... Eh, ...y un... Y un asco nomás por el juez Hugo Careca, otra vez siempre eh, anti-mapuche, anti otra vez más. Y lo mismo que acá, o sea, la justicia chilena y argentina siempre haciendo, el, como que le dicen eso, como el alicate, ¿cierto? Apretando desde los dos lados para reprimir al pueblo mapuche que está en Puel Mapu y en Ulumapu, ¿cierto? Así que un saludo y mucha fuerza para los Winkul, Winkul Mapu y, y Resistencia no desde aquí de las quemagüida humildemente. Ley Peñi, bueno, avanzando ahí con los temitas, porque nos tenemos varios temas, eh, también va a hablar un poco de lo que pasó, eh, el allanamiento que hubo en Tirúa, en Cañete, ya, como muchos deben saber ya, porque también ha estado saliendo en varios lados esta noticia, hasta en la tele, en todos lados, pero eh, también detrás de hablar más que nada del allanamiento, hablar un poco también que justo en esta fecha había un foro allá en, en el territorio Cañete, un foro mundial de ciudades y plataformas, le llamaban, que le pusieron un tremendo nombre, y, pero en el fondo detrás parece que está el, el, el tema este del IRSAM, ya que todos sabemos que es una cuestión que viene destruyendo territorio en toda Latinoamérica, ya entonces, pero casi de eso no se habla, pues se habla del allanamiento, Se habla del, mon, del montón de Paco y Ratis que movieron, no es cierto, y cuántos millones gastaron en mover a todo ese a todo ese montón de, de personal de, de Paco y de y Ratis, solo se habla de eso. ¿Y por es Pero no, hay... claro, pues no se habla del foro mundial de la ciudad y plataforma que le ponen que en el fondo tal vez sean inmobiliarias, sean empresas, ¿no es cierto? Forestales. Y nosotros sabemos que la Irsa detrás está quiere hacer carretera por todos lados para sacar Eh, no es cierto exprimir los territorios, sacarle el, el, cómo se llama el, eh, el mineral, sacarle la materia prima, no es cierto el, para darle abrirle camino a las forestales. ...ya entonces mucho no se habla de ese tema... Pues, ...no se habla de ese foro que esos días... ...que hubieron muchas comunidades también detrás de eso... ...no es cierto, protestando... ...hubieron comunidades que llegaron al foro... ...estuvieron ahí, no es cierto... ...hablando con las autoridades... ...más que nada gritándoles... ...porque de alguna u otra forma a veces no, no son invitados... ...no son invisibilidades... ...invisibilizadas las comunidades... ...pero le dan todo el rato allana, eh, al allanamiento... ...a la delincuencia... ...por eso es importante como decían antes tener eh, ser crítico con esto porque siempre van a dar hablar con de la delincuencia, que la delincuencia, que hayan, eh, que abatieron a un delincuente, que les disparó a la policía y siempre se llenan la boca con eso, pero detrás de eso eh, como en este caso podemos verlo así simple que detrás había un foro mundial, ¿no cierto? Y aquí en Chile tal vez muy poca gente lo sabía. ¿Ya? Y ese foro mundial tiene muchas consecuencias, va a traer muchas consecuencias si llega a ejecutarse. Pero aquí en Chile, no es cierto, la televisión y otros medios solo hablan del allanamiento y la delincuencia y todo el rato. Entonces, hay que tener ojo con eso porque no solo fue el allanamiento, no es cierto, y la muerte de una persona, sino que ellos tienen vienen con todo detrás, un plan, un plan estratégico de que tienen de hace 150 años ya lo tienen trazado ya. Recordemos lo que es el IRSA, ¿ven? El IRSA es un un tratado internacional de extractivismo a nivel Eh, a, a todos niveles de claro a nivel sudamericano pero con exportaciones y con y con relacionado con el tlc cierto y con el tlc se llama cierto El, el tpp el tpp que viene viene pa, siendo parte por cierto el tpp digamos a nivel mundial y el irsa es como eh, enfocado en sudamérica donde a través de eh, conexiones a nivel de carretera ¿Cierto? Perforaciones a través de la cordillera, eh, la devastación del Amazonas, la exploración de los glaciares, represas, forestales, eh, ganadería, salmonicultura, o sea, una, una inyección de recursos, como le dicen ellos, para, la, para las grandes industrias de que están haciendo extractivismo a todos niveles acá en Gualmapu y en Sudamérica a todos niveles. Entonces eso ha muerto gente, recordemos que ha, ha habido personas asesinadas. Cierto, en defensores de, de la tierra en, en, en toda Latinoamérica, acá en Chile también, en Gualmapu. Y entonces, repudio nomás, por repudio a, su, a sus planes que hacen por debajo, como decía mi peña mi peña aquí. Entonces, bueno, vamos con un, con un temita, ¿cierto? Luego del allanamiento, o hablamos de... Ya, de Curacautín, claro. Eh... El, esta es la en cura cautín cierto fue el ex fundo casino río blanco en la madrugada del día esto fue hoy día peñi? ayer al 10 el 10 de septiembre fue a las 4 de la mañana eh, llegaron la, los pacos de la pdi llegaron dejaron a dos peñis detenidos y lo llevaron a victoria y tienen audiencia de tuvieron audiencia, cierto, con el juzgado de Coracautín a las 1 y media. Y atento, pues atento mi gente a que a lo que está sucediendo, todos los allanamientos, o sea, yo no tengo memoria de haber visto tantos allanamientos juntos y tanta represión hacia a estos niveles de estado excepción, era una cosa, pero ahora los allanamientos que están haciendo, ¿cuántos? 4 o 5 allanamientos a la semana y llevando cantidad de peñis presos, Ahora, por ejemplo, que bueno vamos a hablar más adelante de eso, pero ese, ese es el caso Guilleco, ¿cierto? Donde eh, soltaron a dos peñis que estuvieron un año haciendo prisión preventiva sin prueba. Entonces, esa es la justicia que tenemos para nuestros peñis que están eh, dándole dándole cana a la gente sin prueba, simplemente para sacarlo de su familia, sacarlo de su love, dejarlo inarticulado para sustentar a su familia y eso, a través de eso, debilitar los love, debilitar la, la resistencia. Y las recuperaciones, lo cual al contrario de, de debilitarlo, lo fortalece. Así que un saludo de buen para los Peñi, pero después vamos a hablar de ese tema. Eh, vamos con el tema musical, Peñi, entonces ahora, ¿no? Vamos a colocar eh, un tema. Sí, Peñi, vamos con un temita para relajar un poco. lo el... Peñi. El notición. tan densa eh, las noticias, Peñi, estamos... Vamos a ir, Peñi, con un temita de los huerquenes del amor, ¿ya? Como eh, los pelos lo otra dijimos, los Peñi igual no no han apañado en actividad y en en varios lados, no solo acá. Y también ahí acordarse, ¿no es cierto?, del peñi Rafa Pichun, que también como hablar el peñi aquí de las detenciones y los y las condenas, o sea, las ¿cómo se llama? la prisión preventiva. El peñi está es uno de esos que que, que fue detenido en la calle, en, en un terminal de buses, creo, y ahora está pagando ahí en prisión preventiva, pues no sabemos hasta cuándo ya sin, sin una investigación previa, sin, sin siquiera al Peñi poder defenderse, llegan y lo y lo dejan en prisión preventiva, que eso puede durar, hasta, con lo que hemos ya vivido así de experiencia de otros Peñi, a veces puede durar hasta dos años la prisión preventiva, ya entonces eso igual eh, es lo que habla el Peñi aquí, para, para la gente Mapuche está súper eh, eh, peligroso el tema hoy día porque... Pasar un año en la cárcel o dos años en la cárcel sin que te investiguen, sin que, que sepáis por qué estallan a veces, entonces súper, se, se pierden es, las carpetas. Sí, pues súper complicado y eso el, los pacos ahí le los hacen jueces. la pega al poder. Así que con ese temita vamos ahora de los huerquenes de la mora y mandarle harto negocio nomás al peñe y ojalá que pueda salir todo bien su proceso igual. Volvemos, en Alto cultural tenemos hartos temas, estamos medio medios mareados con tanta noticia que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado esta semana ha sido bien grave, bien grave Peñi, de las situaciones, de los allanamientos que se han vivido. Ha sido bien bien terrible para todos, en verdad. Eh... Eh, sí, peña aquí tengo una noticia que me mandan un peña aquí, me está diciendo que por, ahí en la conmemoración en Temuco por el 11 de septiembre... Eh, quedó un huenubi ahí en prisión preventiva por dos meses ya fuera, esto fue afuera de la UFRO la Universidad de la Frontera, ¿no cierto era por la conmemoración del 11 de septiembre el huenubi ahí se llama eh, Matías Matías Morales ya así que ese igual a estar atento ahí con el Peñi porque iba saliendo de la UFRO de la universidad eh, a una conmemoración y se lo llevaron los ...paco sin mediar más excusa ...y ahora está en preventivo... ...con lo que veníamos hablando hace poquito... ...ya, eh, no sé... ...ahí no hay... ...no hay investigación... ...no hay nada, ¿no cierto?... ...y los pacos llevan y se llevan cabros... ...se llevan gente... ...igual me dicen que hay un... ...hay un lucaso solidario por el... ...guanuy, ¿no es cierto?... ...para costear la defensa... ...sabemos que la defensa sale en cara... ...así que ahí estar atento a eso, ¿no es cierto?... Por el, el bueno y matías morales en temuco va a ver eh, una un lucas ahí hay un, una cuenta ya y vamos a, a poner el audio el un audio, audio un audio ahí ya. del compañero sí. matías morales ha quedado en prisión preventiva por 60 días eh, él cae Caímos. Actividades de conmemoración Caímos, por el 11 de septiembre eh, Se la cayó la señal la Llamamos a todas las organizaciones Compañeras y, compañera y compañeros A fin de nuestro colectivo solidarizar con nuestra eh, Con nuestro compañero Que se encuentra en esta situación Marisuevo Marisuevo Leipeña ahí estaba el, La noticia ahí que no Que no estaba pasando aquí un buen Sobre el, el amigo ahí El buen de la ...de la Universidad Matías Morales... ...ya de la UFRO. Pero ahí Peña. ...estamos con algunos problemas con Internet... ...parece que se está cayendo la señal, pero... ...es algo típico igual de acá... ...del, del, del sector... ...de la montaña donde estamos aquí en... ...Roscura Mapu... Eh, ...ha sido ha sido una semana con hartos harto, harta noticia. Eh, se, eh, bueno, le dieron la libertad a lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando recién, eh, hace un momento, se, a, el caso Quilleco, donde hay eh, siete personas, creo, en prisión, y ahora le dieron la libertad esta semana a los Peñi, Oscar Cañupán y Axel Campo que fueron liberados y después de estar eh, un año como hablábamos un año en prisión un año en prisión preventiva sin sin prueba cierto entonces ha sido ha sido un, un proceso para toda su familia para todo su lobo para toda la gente igual algo bien bien terrible eh, Bueno, también lo que pasó en Lautaro, ¿cierto? El, el sabotaje que estuvo esta semana igual a dos retroexcavadoras que se quemaron ahí. Y, y para también el la Guaychana Okamabu también que hizo un... un en Vilcún, un sabotaje, ¿cierto? A las presas forestales y hacia Vilcún o sea, fue a la a una como que se llama esto que son que dragan el, el río por cierto el río cautina ahí lo están destruyendo y áridos es una empresa de áridos que sería de nosotros sin, sin los cabros ya. Sí, y más que nada comentar sobre eso saber que también y comentar y saber de, de, que la gente sepa que hay gente que también eh, sigue luchando afuera ¿no es cierto? ya sean le pongan nombre ¿no es cierto? pero hay gente que sigue luchando afuera que no está dispuesto o A, ...a seguir aguantando la depredación... ...la destrucción de lusófil del ...acá en este mismo caso, no es cierto... ...lo que hablamos de la costa, no es cierto... ...hay gente que está dispuesta... ...a seguir protegiendo el territorio... ...a seguir protegiendo los espacios... Eh, ...y eso va a pasar siempre... ...porque la gente, los Mapuche... ...nos damos cuenta de dónde está... ...cuando nos quieren venir a invadir... ...nos quieren venir a destruir... ...nuestra forma de vida, no es cierto... ...entonces siempre va a haber gente dispuesta a luchar... ...por eso pasa lo que... Estaba recién diciendo el peñay el tema del, de que hay sabotaje, siguen habiéndolo, ¿no es cierto? Porque igual ahí sabemos que hay hartos peñis presos y, y muertos, pero la gente mapuche siempre lo ha dicho, no lo decimos nosotros, la gente mapuche siempre lo ha dicho que si uno cae, 10 eh, se levantarán, entonces eso es, es un ya es un un emblema así de la gente mapuche de la y no solamente de la gente mapuche y mucha gente que en las ciudades en otros en las poblaciones sigue luchando ya entonces es importante igual recordarlo porque eh, casi nadie habla de la gente siempre los tratan de delincuentes con lo que veníamos hablando antes siempre se termina criminalizando la lucha social la lucha mapuche se les trata de delincuentes en cambio los de cuello corbata son unos caballeros entonces eso es más que laelli nada... ven ya, feliz Peñi, estamos con <risa> estamos con eso <risa> eh, bueno, ya lo hablamos eso Peñi, estamos listos con ese tema y eh, exactamente vamos con un temita musical pues, y así nos aprovechamos de relajar un poco ya acordémonos que es viernes también eh, luego, acuérdense que estamos recibiendo los audios, ya han llegado varios audios que los vamos a, a pasar en un ratito más, mire hay un hay un dicho Peñi acaba de llegar un dicho, de repente escuchemos ese dicho Y vamos a la música, ¿cierto? O vamos siguiendo con la música y después lo ponemos. <risa> ya. Vamos a colocar entonces este temita. Este temita musical, ¿cierto? Y después volvemos con los audios. Aprovechen de mandar sus audios, sus saludos, pedidos musicales. Y eh, dichos antiguos. Ya. Mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Dicen varios varios mensajes de que se escucha bien. Nos interesa mucho que haya esa esa gente escuchándonos y diciéndonos cómo se está oyendo siempre es bueno que nos comenten de, desde dónde nos están escuchando saludo para la gente que nos está apoyando para la gente también que está aquí en, en el estudio así que esto es otro tema de, de huerquenes del amor que este es un tema del peñi cierto del peñi rafael pichún con los huerquenes que ese día fueron invitados a, a Por eso, pero fueron a, <ríe> fueron a invitado a Lola Palusa por el grupo Santa Feria que eh, tenían ahí una tocata, ¿cierto? En el Lola Palusa e invitaron a los peñas que ahí para que le den su corte. Así que eso lo vamos a dejar con este temita. Esto se llama eh, Porque soy Moreno con Santa Feria con Santa Feria con Werkenes del Amor, le mandamos un saludo acá desde Inaltucural, las quemaguida el peñe que está ahora preso. En estos momentos Así que ahora con ustedes ¡Vamos! Liberar, liberar Al mapuche por luchar Liberar ¡Felay! Ahí estaba, chuta, ahí estaba, ahí estaba entonces eh, Huérquenes del Amor, en Inalto Cuchal, a través de Radio Comunitaria de la Esquema Huida, Peñi. Felé, Peñi. <coughs> y recordar también que pueden enviar, eh, como decimos en todos los programas, sus saludos, eh, algún mensajito que quieran dejar, Eh, y acuérdense que estamos en, en pleno proceso de nuestro concurso Así que ah, pueden seguir participando eh, con su palabra, ¿no es cierto? O ya sea para dejar un saludo, como vuelvo a repetir O un mensaje, lo que sea, ¿no es cierto? Para la radio, para algún familiar acá de la costa Así que están abiertos acá los micrófonos Los los dedicados, dijeron Los dedicados, temas dedicados, <risa> acuérdense eh, Mira, aquí llegó un audio desde... A ver, escuchémoslo y después comentámoslo porque no lo escuché muy muy bien. buena buena los Peñi, aquí sintonizando desde La Guarria. Un saludo a usted oigan, tengo otro dicho, creo que antiguo, pero mi papá se lo escuché varias veces, cuando había alguien que andaba, andaba, ¿cómo se llama? así como como dándose las de paltón de que tenía le decía te creí la última chupa mate <risa> eso saludo los pa el <risa> ahí no llegó otro otra palabrita así que salud al pe que ahí que sigue concursando entra el concurso entra lloro. el concurso directamente <risa> Eh, sí voy, hemos estado medio to. Que semana, Ana Del 11, del 11 de septiembre. Entonces, les <ríe> oh, Ahí bueno, eh, bueno, saludar también porque de ahí vamos a venir con otras noticias. Le ahí mandándole saludos, no es cierto, como siempre a la gente acá de la costa, de Guadalajara, quien la pequeña o los pequeños pescadores, mariscadores. ¿no cierto la gente que está empezando a cultivar, a sembrar, la gente que trabaja en su campo, en su monte ahí, así que saludo a la gente que hace oficios también, que se la está ganando todos los días buscándose las lucas, las miserables lucas que son igual necesarias, así que enviarles saludos para la gente de todo el territorio que se la rebusca todos los días, con harto de buena idea acá desde el programa Inal Tukuchal. Inal siempre recordando a los sembradores también, los sembradores que cultivan y guardan la semillas haciendo como decía Peña el otro día otra resistencia eh, eso vos tenemos harta harta eh, harta audio de, lo, de los que han llegado para el concurso pero ahora en este momento no los tengo ordenados así que no no lo puedo lo podemos pasar al final del programa ¿verdad? yo creo que al final vamos a hacer como lo, un... los que llegaron el otro sí. día que no lo alcanzamos a pasar porque llegaron Habían varios llegaron varios durante la semana también pues, entonces eso deberíamos ordenarlo un poco y, y al final del programa pasarlo para que la gente igual lo escuche sí mejor, mejor para poder ordenarlo y dejar así que corran todos juntos y así vamos colocándolo más o menos al día con el concurso y la gente que se motive a enviar sus dichos antiguos como el Peñi recién que estaba mandando su saludo la última chupada del mate te creí, te creí ya no queda ni agua ya jajaja, ya si ya señor bueno, vamos a seguir entonces con un poco las conmemoraciones más que todo de 51 años se cumplió esta semana, cierto? feliz Peñi 51 años y del golpe de estado acá en Chile, pues recuerden que lo otro igual hablamos un poquito de eso ya y por eso el tema también, sabemos que esta, estas fechas son bien eh, son importantes también ¿no dentro de la gente y, y por eso igual es, es un poco así denso ya, porque en todos lados ocurre algo, la gente sigue recordando eh, a sus caídos no es cierto, porque el otro día veí, leía algo por ahí Y a veces se critica harto la gente, eh, lo llaman, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, cuando uno es criticón, así le tienen que hablar que uno es resentido, ¿ya? Que siempre anda acordándose de cosas, pero leía algo que no sé, que decía, si te matan a tu, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, ¿no sería resentido acaso? ¿Ya? Entonces por eso igual hay que ponerse un poco al lado de la gente, ¿no es cierto? Que en una fecha perdió que perdió a su familia completa, ¿no es cierto? Y esas cosas encuentro yo que para para una familia en particular no se olvida... Entonces, ¿por qué es tu familia? Po? Entonces, eh, también hay que ponerse en el lado de la gente que va a seguir recordando a su hijo, a sus queridos toda la vida, ¿no? Porque fueron injustamente también desaparecido y asesinado. Y ahí dentro de eso Peña y tenemos la noticia de lo que pasó el otro día en el en el cementerio Así es, y Bueno, se estaba haciendo la conmemoración De las víctimas De asesinato Y desaparición de A los 51 años del golpe Y la romería en el cementerio de Santiago En el cementerio general Y dentro de eso ocurrió Bueno, lo que todos saben igual Que apareció un Ciudadano Venezolano, ¿de dónde era? Venezolano, que Ah, ya es chileno. bueno, ahí se han habido varias versiones, pues, pero re, re, finalmente dice que es chileno el Patricio Villa, ¿cuánto suena? Villafaña Juica. Funaba al máximo el perro desgraciado que se tiró contra los contra los jóvenes que estaban ahí conmemorando esta fecha, apuñalando a varios y dando muerte al compañero Alonso Verdejo, cierto, en la romería ese día del 11 así que un repudio total, cierto, a toda esa maraña de jugones de... bueno, vendidos, en verdad, y anacona, así contra el pueblo mismo porque claramente no era una persona millonaria que hizo eso, cierto, entonces repudio total y bueno y también repudio total a lo que pasó en el funeral del Peñi Alonso, o sea del compañero Alonso que, tampoco fuerte la música parece, esto estamos escuchando eh, Políticos Muertos que se llama, Pinochet Muerto mira, para que lo escuchen por ahí políticos muertos en hace grupo y bueno eh, una fuerte represión en, en, el, en el funeral y, y seguían o sea no se entiende cómo yo ya yo ya no sé quiénes los que mandan a hacer la represión ahí porque todo le echamos la culpa a boris pero boris no tiene ni un pedazo de brillo que sea o sea hay gente que está Eh, digamos en la inteligencia cierto de, de la policía ¿casi? que la dipolcar, hay quela dipolcar y hay estamentos instituciones de inteligencia encargadas de este tipo de cosas que son como eh, golpe a la moral igual de las personas y eso si, es eh, psicológicamente igual eh, lo hacen entonces eso es un repudio para ellos especialmente que eso ellos no aparecen sus caras cierto no aparecen su nombre pero están ahí detrás de toda la de toda la represión y de todas las acciones que son eh, deben ser militares cagados su cabeza ¿no? pero eso es bueno es eh, bueno recordar igual que hace hace un tiempo cuando estaba el, el finado de Joel Piñera recordemos que él le abrió las puertas a muchos mucha gente de Venezuela ya y el otro día yo veía eh, otros videitos por ahí que aparecen actos eh, donde la gente hoy día en estos días no la gente de la derecha fue a hacer campaña porque se empezaron las campañas políticas, ¿no es cierto? Y apareciendo ahí con un montón de gente venezolana, políticos venezolanos, entonces a tener cuidado siempre hay que con la gente de la derecha porque ellos son los que dejan entrar gente porque quieren más voto, porque aquí en Chile ya nadie les compra, en Guampe nadie les compra, entonces tienen que traer gente de otros lados y con el tema del, del, de que acá falta mano de obra no es cierto entonces al final los terminan utilizando a ellos como carne de cañón ya entonces los mandan a ellos porque se sabe que en esos países igual eh, la sociedad ha sido diferente cierto están ha, ha habido siempre más un poco más violencia de parte de los estados de parte de Estados Unidos entonces esa gente igual está un poco preparado para, para estos temas de sacar la derecha chilena se aprovecha de la gente a veces pues de la gente de la, de la inmigración a veces no nos hace pelear eh, chilenos contra mismos pobres que vienen de venezuela ¿sí? y algunos son eh, en, en, en venezuela igual hay una, una extrema derecha no es cierto como en todos los países que también se hermanan de, de alguna forma y andan en todos los países intentando imponer su su autoritarismo, no es cierto o como sea, porque le molesta, por ejemplo, este, estas reivindicaciones, no es cierto que se dan del golpe de los compañeros y las compañeras que fueron asesinados, no le gusta que se recuerden esas cosas, entonces, porque quieren imponer su autoritarismo siempre, su violencia, que el, siempre para ellos su salida es la violencia, pues si lo hemos visto hace hace harto años ya. Entonces, más que nada eso, comentar eso, así que Hay que tener ojo con eso, con el tema de la inmigración, que a veces nos hacen poner en contra, pero a tener ojo porque a veces eh, la inmigración sí puede ser buena, pero a veces depende de la utilización política que se le dé en los países. Porque aquí estamos viendo que la derecha sí está utilizando a la gente para Como sus siempre, propios vivo. beneficios. La derecha otra vez dando asco. También, gente, recuerden que ahora vienen las elecciones de... Alcalde, consejero, core y gobernadores Otra vez la derecha la hemos visto haciendo unas campañas así pero De la última hasta aquí el, ¿cuánto que se llama? el Kuzman Haciéndose el inocente que no, que él no anda haciendo campaña pero ¿Cómo se llama esta cosa que hacen cuando ocupan las cosas de la gente y lo y lo como que se lo restregan en la cara? El populismo Eh, haciendo oportunismo cierto eh, político diciendo no aquí yo no vengo por hacer campaña pero estoy justo metido en, en, lo, en las cosas que están sucediendo y también un repudio al presidente de los autoproclamado presidente de los centros de padres de, de Valdivia de los estudiantes secundarios cierto y de las escuelas municipales ...que anda haciéndole campaña a los de la derecha... ...y que anda diciendo que no, que no están haciendo campaña... ...pero no le crea gente, no le crea... ...estos son los mismos de siempre... ...viviendo eh, por sus intereses... ...velando por por mantener... ...sus privilegios y sus riqueza ...familias de familias de ricayones... ...que han venido a través de los siglos... Eh, ...haciendo cerco para su riqueza ...y manteniendo sus privilegios... ...y todo a costa de la clase trabajadora... ...de la gente mapuche, de la gente humilde de este de este gualmapo, así que repudio nomás por gente no votar, ojalá por la derecha ya ya, no, nosotros aquí en la esquema huevada tenemos una visión y una y una postura y una línea política clara. No al Estado, no a lo, no a, a la represión del gobierno ni a, ni a los políticos partidistas tampoco, sí a la política real, a la acción directa y eso. Ya. Yeah. <risa> Sí, pe eh, bueno igual es importante es el peña y recordar que están todos en campaña los políticos y sabemos que los políticos son como los, no es cierto como los zorros y que van a, la, a detrás de las ovejas no es cierto así que a, a no ser ovejas pueda a salirnos del rebaño un rato y, y, y empezar a pensar un poco ponernos críticos porque esto en tiempo de campaña llegan con su aprovechamiento sus platas su cosas su caja de mercadería, ahora ya no es tanto, pero antiguamente ahora aquí a los campos llegaban con sus cajas de mercadería, con sus nailos para invernadero. Entonces o esos sea, ya son trucos, trucos viejos de los políticos, pues ya no, no tenemos que aceptar eso, y no somos ya no, no somos gente que no piensa, la gente aquí piensa, todos estamos pensando. Entonces no pues, no aceptemos ni, ni un alambre púo, pues por último la gente trabaja y es capaz de ganarse sus cosas. Y así se aprovechan de la necesidad, pues igual siempre aprovechándose de la necesidad de la gente Porque imagínate, te vienen con un nylon Bueno, en todo caso el voto, el voto es personal y privado Así que ustedes pueden recibir todo lo que quieran Y hacer lo que quieran también en la urna <risa> No lo dejemos no lo dejemos ingroupir tampoco, gente Aquí desde la esquema Guida y en alto cutral eh, Encendiendo la llama, como dice el, el Peñi y, y llamando a la autocrítica Y apagar la tele, ¿cierto? Y a escuchar medios alternativo escuchar de... escuchar un temita ya <risa> y tenemos un temita a propósito de... a propósito de temita mira, estamos escuchando... ya que hemos hablado tanto mira. de temita de la gente juntado... pura música buena, ¿no? aquí en Alto Escuchar, ¿qué es lo que es? bueno, y estamos 24-7 a través del www.lasquemawida.org ¿cierto? y acompañando la, el día a día con, con la mejor música y también algunas programaciones de, de podcast y cosas que nos comparten desde la red de medios del Guamapo y la red de medios de los pueblos. Así que vamos a dejarlo ahora con un, con este con este tema, que es nuestro peñi nuestro peñi Antilef que ya lo hemos presentado en otras ocasiones en el Alto Cotral, el peñi de el peñi es de Cerro Nayia. Así que de su, su, se llama esto se llama El disco, ¿cierto? El disco del Peñi Antulé se llama Guarriache Mapuche Flaite sí. Y esto se llama... estaba El otro día estaba hablando con el Peñi un rato, igual sacó otros discos dijo Así que lo vamos a estar de a poco, vamos a ir escuchando El Peñi, recuerdo que viene hace tiempo igual ahí haciendo sus su cantos, sus hip hop, sus rap Así que de a poco vamos a ir soltando temas del Peñi Que ahora tiene otro disco, según él ahí está, en la guarria ahí dándole al al huaychán en la guarria esto es rapero de pichiqueche con desco saludos para el peño igual apañando ¿ver? siempre la actividad de acá del yeah. chantilef concepto ¿es serio todo se me puso no le todo la tuve poco yo la nada todo estoy pegado y tengo un problema si me libero como si contribuyo también dejé la cream como puta clara punto te y la suda vaya fabulada todo roche en la calle con my dude pachangui cajú ven a traigo en el hueco guardia checa y ser roca Oi rabero pero de pichiqueche y de antileo estábamos escuchando qué le parece mi gente bueno recordar de para que estoy muy lejos del <coughs> recordar más 5 5 3 7 6 6 1 más 5 6 9 5 3 7 6 6 1 7 el whatsapp de la esquema huida para que nos manden sus saludos aquí tenemos un saludito que está llegando dice saludos desde pau Pauén". Aquí escuchando la radio con la Antuligüen y Aukilev tomando once citas Así que... ¡Saludos! Saludos, saludos el... ahí a la gente de la Alamien que nos están escuchando ¿Qué era esto, Peñi? Ah, después, ya <ríe> Y eso, por recordar, igual están mandando un, un, un anuncio de que hay un accidente, cierto, en la ruta de Torovallo-Curiñanco para que la gente que va circulando y que nos está escuchando en este momentos vaya con precaución por esos sectores estamos eh, con algunos problemas de internet nuevamente estamos fuera de la señal pero el 107.3 siempre fm activo dijo ya em... me olvidé que made allá ah, así eso que no le, no le lograr hablar Eh, Saludos, dice, aquí están mandando otro saludo recién, acaba de llegar, esto, el, el Peñi, Jorge, por favor Peñi, que decía que iba a llamar, no no he logrado a mi hermano con, con, eh, contactar, se cortó, dice, ahí volvimos, volvimos Peñi, actualice su navegador nomás, porque llevamos ya 27 segundos de nuevo conectado, claro que no, los que nos están escuchando por internet tenemos alguna interferencia, Pero dice que por 107.3 FM se escucha bien. Eh, bueno, el Peñi aquí está mandando un, un audio, no lo he escuchado. Vamos a... El Peñi dice que el Peñi... Mira, ah, aquí, mira, aquí mandaron un saludo, lo vamos a poner al tiro, al aire. Porque porque este Peñi, este Peñi el Peñi Jorge, lo está dando una... Un, un comentario y una opinión bien interesante sobre lo que está pasando a nivel nacional con el tema de los audios de, de hermosilla el peñi entiende harto del tema tecnológico y el tema igual de está informándose siempre mira se cae todo el rato venga ya pero bueno 107.3 eh, así que peñi ya no está escuchando el peñi pero que llame nomás vamos aquí viene el saludo a ver ya dice y, y dice así Un saludo virtual, un saludo para allá, para todos y un saludo igual para acá, para donde estamos nosotros. Soy Comapu. <risa> Seré <era el> Felipe. <risa> qué buen saludo, Peñi, qué buen saludo. El peñi Chelipe, y Felipe. Directamente Chelipe, de Traitai De Traitai ahí estamos escuchando, o sea, saludando a la gente de Traitai Comapu. El peñi, tenemos un peñi de cumpleaños hoy. Dale, dale Le vamos a mandarle un manda saludo y can, una canción. Y una canción dedica. Sí, es que es que tienen que actualizar el, el navegador, por eso que no se escucha. Sí, o capaz que se cayó igual. No, si llevamos llevamos 10 segundos ya, ya bueno. Eso es lo que tenemos, eh, aquí en, con el problema de la conectividad, siempre, caché que eso es lo que tenía la duda el otro día. Cuando no estamos haciendo programa anda a todo vuelo el internet y cuando, y cuando queremos transmitir se corta todo el rato, ya. Ya Peñi, eh, ¿vamos a poner el audio o vamos con los avisos? Es que el audio, ah sí, el audio, partamos con el audio para dar el paso de los avisos. El audio, ¿cierto? El ¿Ese? audio del Peñi sí. Jorge. Ah, no, pues sí, sí, ya lo, ya lo... Es que el Peñi va a llamar en un ratito. Ah, Yo ah, creo ya, que va a llamar, ok. porque quería... Entonces vamos con los avisos, Peñi. Eso. Los avisos que hay, como todos los viernes, que intentamos también dar avisos de las cosas que hacen acá en el territorio, en distintos lugares acá. Así que tenemos varias cositas que hay, eh, aparte de lo que saben, lo que es del 18 y todo, y todo se esa, ese... Se vienen cositas. Patriotismo ya pero igual hay dentro de eso hay otros tipos de actividades también así que vamos a empezar aquí que hay avisos avisos eh, este aviso no es muy no es de muy cerca <risa> pero hay una convocatoria y una visita masiva lo que hablaban antes del peñe y rafael pichún collonao ya en el front de la cárcel de temuco eh, hablaban antes del peñe que cuando pusimos el tema también así que hay la gente que que pueda asistir ¿no es cierto? A, al, a esta convocatoria, ¿no es cierto a, a visitar al Peñi, el, que es el huerquend de Temulemo ¿no y vocero de la CAMP. Así que esa es nuestra primera, eh, nuestro aviso. primer aviso eh, interregional. <risa> También tenemos eh, actividades. Aquí ah, aquí tenemos la otra actividad, esta es más cercana aquí se la las quema Guida. <risa> la, la... hay una jornada solidaria este es el 14 también sábado 14 sábado 14 de septiembre aquí en los molinos caleta los molinos ahí, y todo lo que ubica caleta los molinos ¿ya? <risa> un saludo para la, para la gente de la caleta los habrá los, los habrá música en vivo Ya música en vivo, ahí tenemos ahí va, van a ver varios artistas, va a estar el, el, el que conozco aquí, el Peñilicán. Cute. Ya van a ver, igual va a haber más gente. Ya va a haber feria de trueque, semillas, plantitas, lo que quieran llevar, venta de comida. Bebe es estible, plato único dice. Milcaos, sopa y pillas con pebre, ya y más. Y También más. dice que va a haber una copia ahí para los presos. Así que ahí la gente que pueda llevar sus cositas. Ya esto es, va a partir a las 15 horas en el paradero Santa Rita, dice, acá en Los Molinos, ya, así que la gente para que no se olviden ahí, acuérdense que hay un acopio para los presos, las presas, así que... ¿Mañana, eh, Peñi? Eh, 14 de septiembre sería mañana, mañana, mañana. a sí, partir de las... Sí a partir de la dije, de las 15 horas, 15 horas. O así sea, Va a estar esquima, va a haber varias cositas, entretenimiento, música, así que ahí va la gente que quiera ir a apoyar, eh está todo invitado. Eh, estaba la actividad Tenemos... donde preguntan al tiro, mira. Al tiro están preguntando dónde, dónde es el paradero Santa Rita, que es dónde, Paradero Santa Rita, realmente yo no sé, no sé. <risa> un paradero ante la leonera. Un, un paradero, paradero. antes pero hacia ah, un paradero antes la leonera me dicen acá ¿Cuál es, sería ese como donde está la feria costumbrista? Sí. sí, sí. Ah, ya, la feria costumbrista nueva. Ya, ya, ya, cacho, cacho, cacho. Hagan la aclaración, dicen, nos están llegando los los palos por el de WhatsApp rígido. Sí, nos de ahí, están atacando, veín. Es que tampoco sabíamos bien el lugar es, el nos van decir, nos van a decir no pueden estar haciendo eso, el lugar exacto, no el minuto exacto es un Peñi del minuto cero eh, y tenemos ahí Peñi la tercera Act, actividad, ah, tenemos mañana Peñi, mañana se viene eso eso es la... es mañana cierto la pelea del Dereck así que viene al Coliseo Municipal, todos, todos, toda la gente a apoyar al grupo de War Team viene también el club de boxeo San Ped box Bo de voleo, el club de boxeo. San Pedro también tiene una actividad, pero hablemos de vamos por parte, dijo eh, la feria. Este es lo del lo del no es otra cosa, por, lo del cuánto que se llama lo de lo de la San Pedro del club de boxeo. ¿A dónde está eso? ¿Dónde está eso? Aquí, ya. Ya, vamos a pasar este audio, señoras y señores, antes que no se Somos nada. Somos club de gratuito, ubicado en Santa Martina 4007, abierto a todo el público y enfocado en la reintegración social de jóvenes en situaciones difíciles. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio familiar y acogedor donde puedan involucrarse plenamente en el mundo del deporte. Con este propósito nos gustaría invitar a todos los que nos escuchan, a participar en nuestro evento Sin Fines de Lucro, que se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre en Santa Martina 4007, durante todo el día. Este evento tiene como objetivo recaudar fondos para mejorar el equipamiento y la infraestructura de nuestro gimnasio. Ofreceremos una variedad de comidas y bebidas, como micheladas, terremotos, choripanes completos y sopaipillas para que todos puedan disfrutar de un momento agradable y en comunidad. Los esperamos para compartir y pasar un día especial en Santa Martina 4007 ya saben ya santa martina 4007 en la san pedro eso no sí. en la san pedro eh, en beneficio del club de boxeo san pedro que están apoyando a la gente a los chicos en situación de vulnerabilidad cierto Peña? así que un saludo para ellos igual que, que buena labor a todos a participar santa rita cuánto era 47. 4007 en la población san pedro al 21 eso es el otro sábado gente así que todo ya enterados no digan que no le dijimos eh, dime más que vas aquí equipo y la feria en la plaza de niebla dice ya, a ver una feria en la plaza de niebla esto es del 16 al 22 de septiembre ya dice feria unión de artes y oficios Eh, dice que haber eh, oficio hecho a mano, pintacaritas, música, show y esto como va a durar varios días eh, me imagino que van a ver varias cositas ahí para ir a ver, comida, eh, artesanía ya eh, si sí, van a ver va a harto, a, a harto oficio porque directamente acá también hay gente que va a participar, no es cierto, con su oficio Pity Night Night Eh, la cirirafía folilaucana, ahí van a ver miel, eh, hierbamate, mate mango. ya tú sabes ya entonces eso va, acuérdense del 16 al 22 de septiembre en la plaza de niebla ahí en el fuerte desde las 10 a las 18 horas bueno, así que ahí vayan a darse su vuelta cuando puedan con el aguinaldo, con el aguinaldo, a gastarlo no tanto en chicha ni empanada mejor una polera bueno, cirirafiada, una artesanía en madera ya. Así que vayan ahí también a apoyar a la gente. dice que aquí va a haber la presencia de la Laquitas, Tinko y muchos artistas más. Así Chío. que ahí todos invitados a la gente que se vaya a dar su vuelta y pueda ver igual todo lo que hace la gente acá en la costa. Todos los oficios que oficios, hay. Ha oficios, artes. Con todo el Nebuena y la gente haciendo sus cositas. Ya saben. Y que ahí están, quedan todos invitados para esa feria, unión de artes y oficios. No todo es tomatera, gente. También hay que apoyar los oficios de la costa. Eh, bueno, y el 21 de septiembre también es con venta de completo, me había olvidado decir, en, en Santa Rita, ya. Y tenemos también el, acá en Caleta Bonifacio, ¿cierto? Toda la gente de Bonifacio y de los de Valdivia, de todos lados, tenemos todos los puestos va a funcionar a full la, la Feria de la Caleta, ¿cierto? Que hay puestos de empanada, Eh, ceviche, alimentos de mar directo, ahí viene saliendo el pescado pataleando y al sí. toque se hace un ceviche ahí, nuestro, nuestro peñipachuco. Si quiere comer ahí. ahí fresco, fresco y más allá del 18 y todo, vaya ahí a comer sano y fresco ahí a la caleta, apoyar pues también a la gente que, que va sale todos los días a pescar, que se la rebusca ahí, así que eso va a ser en la caleta aquí en Rocura, en Bonifacio. Como todos los años parece que están ahí haciendo sus su actividades y sus ventas también. Así que ahí también todo invitado ahí, la gente que escucha a ir a la caleta de Bonifacio. A la caleta de Bonifacio. Un saludo para la gente de la caleta que hoy día anduvimos anduvimos ahí. Es eh, eh, bonita eh, la caleta hermano. Hablemos también me poco decían de ahí, en... <risa> antes se me olvidó otro aviso que me dijeron ahí en pasillo, a, a la rápida. <risa> que aquí en el un restaurante Águila Negra, que también iba a haber una fonda, una ramada y que publicaran ahí eso, que van a ver los días de, de, de fiestas parios que la gente quiera ir a, a compartir un rato ese look parece que tiene, ah, tiene cupones el P&I <risa> auspicio jajaja, <risa> que tiene que ver eh, bueno, vamos a dejar ahora entonces, invitado a toda la gente A, a la caleta ay, así gargante, que a la orilla del mar está la caleta de Bonifacio para que vayan a servirse comida fresca de mar tenemos un llamado no, no ha llegado el llamado todavía ya dicen saludos saludos para Pelao Pelao eh, de, perdón, papá dice me equivoqué, para mi papá Migue Qué coco, te tutta la tu Que están mandando salud en vivo. Que está de cumpleaños el, el 15, el, el domingo. Están llamando, está llamando señores, ah, aquí ah, Saludo ahí al Peñille que nos escucha siempre, hasta en el güen, Ahí lo vamos a pasar a echar una visita. Vamos a hacer una visita eh, tenemos llamados señores, llamado, llamado. Aló ¿Nos llamamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, po? Eso era. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la salud? Vaya el cochón que me va a sentar, pero Eso, bajen un poquito la radio porque se escucha con eco. Espérate, le voy a bajar un poco la música aquí también. ¡Hola, Estamos recibiendo un llamado directo. Trai Trai Comápulo está... Sí. Comunicando. ¿Cómo estás, Peñi? Muy estamos bien aquí. ¿Cómo están ustedes? ¿Mucho frío? No, estamos... puro calor dijera Carmelo. <risas> ¿Cómo están por allá? Eh, estamos bien igual, aquí estamos con todo, con el cagüín más que nada. Eso, ven y vamos, vamos directo ¿Cómo, al... Cómo direct, el... directo al hueso nomás ven. Directo con eso, ya. Sí, vos, igual está interesante lo que usted estaba conversando. La, la, la investigación así exclusiva. Eso. Ya. Pasa que... Para pa que todo todos los que están escuchando ahora... Eh, igual se aguja porque... La, la radio... O sea la Más que nada, el, la Bio Bio... Chile, o sea... Eh, todos conocen el... Ese, el diario... Radio, no sé qué, no me acuerdo bien qué hacen, hacen de todo en realidad. Bueno, la cosa es que ellos, según hicieron un reportaje a fondo en el que se descubría que eh, no hubo relación entre el, el, el Hermosilla con Chadwick. No, le sé. Según, según ellos, en su arte de investigación que llamaron al, a la fiscalía y todo eso, ellos Nunca hubo, existió tal relación con ellos Salió no, la noticia no Obviamente hubieron mucha gente Que estaba en... Eh, porque todos sabemos que esto es falso De hecho, los mismos CIFER no, no, no sé cómo se pronuncian Cipher, Ellos eh, Más tarde rectificaron la noticia O sea, diciéndole a los mismos De la Bio, Bio en su misma publicación Escribiéndole, oigan... ¿Qué está pasando si sí, es falso? Está el registro de toda su, su, su llamada y que sí tuvieron, tuvieron relación. Mire que bueno. mire qué importante cómo tapan y cómo hay influencia... Bueno, sabíamos igual, siempre denunciamos que hay influencias políticas a través de los medios de comunicación. Sí, porque igual al final lo que se busca de todo esto es un lavado de imagen para Chadwick. Que salga limpio entre comillas, de todo lo, lo, de lo que se le está acusando con todo esto del caso audio. Y lo que y lo que dice Zyper es que Chaguy está hasta, la, hasta el cuello. Está hasta el cuello junto con, con, con... ya, con el Hermosilla. Bueno, el punto es que llega este periodista de Zyper eh, a, a aclarar todo el asunto y un mismo ejecutivo de la ViuViu, eh, se me olvidó el nombre, no, no recuerdo bien, Se da cuenta de la embarrada que dejaron y dice, ¿lo vamos a arreglar? Borran las publicaciones borran la noticia y la resuben una hora después, pero con otro título. <risa> Todo arreglado ahí. Arreglado, solo para que no causa tigre y podría decirse, eh, la gente no lo mire mal. Y también dentro de la misma noticia pusieron un aviso al final. Eh, diciendo que el título original se cambió para que la gente para que a la gente le quede claro que en el teléfono en su investigación no encontraron registro pero no tiene que sea relación o sea para pa limpiar para lavarse las manos básicamente porque ya los pillaron que están tratando de hacer otra movida. Bueno, ven y cuánto cuánto sabe de investigaciones Siper sí, Traitico aquí contando las informaciones. <ríe> Está bien, hermano, muy bien Peñi. Tipo sí, que es porque... importante igual porque la gente la mayoría se queda con el título de la de la noticia nomás. Tipo sí, pues, y usualmente Biobio, Bio, o sea, igual se le conoce por ser medio influenciado en sus noticias. Biobio Bio, totalmente claro, pausteado por los, los empresarios y los y lo y lo cuánto que decía el otro día los banqueros, los dueños de los bancos, los sí, sí que son los dueños de los medios de comunicación, así que es importante, mi gente. Gracias, Beñi, por el, por la información, pues. Sí, sí. Qué bueno que esté la gente igual llamándonos para dar su, su opinión y su información acá los corresponsales. Esto es como es como en los noticiarios, y tenemos un contacto en vivo. <risa> <risa> ya, Beñi, un saludo para ustedes, pues. La gente igual, para que tenga ojo igual, porque todo todo lo que digan, eh, hasta en privado, en el mismo WhatsApp, eh, ya se están ya se dieron cuenta, en, en el mismo caso audio, que todo se filtra. Uno puede decir que lo que está hablando es súper privado, que nadie lo va a ver, pero a, a la hora de que llegue alguien a ser enjuiciado, o tenga que ver, o simplemente sea una amenaza, podría decirse, al poder ejecutivo o, o, o, del, o del mismo país los videos como amenaza eh, todo, todo lo que hablo en Whatsapp, en Facebook en todas sus redes puede ser usado en su contra por así su, super fácil y le regalan prácticamente la, la, información. la información porque al final todos los medios que usamos eh, información y eso se vende, lo venden todos los días de eso Sí, pues lo venden y más encima hacer negocio con nuestra con nuestra información, pues. Qué bueno, bien y buena llamada, pues. ¿Algún mensaje, algún saludo, alguna alguna otra información que quiera darnos, Pein? Eh, estoy investigando o sea, más más, la estoy quitando, de nuevo para así como para aclarar bien los términos de lo de esto mismo de la, qué tan seguro es un, una una red social porque hay algo que todos nos pasamos, si sí, podría decirse que ignoramos, que pasamos por acto que es el tema del término y de condiciones porque aquí es donde meten los, los trucos, los gastos empresarios para, pero al final eh, estar en contra, o sea, estar en contra nosotros todo lo, que, todo lo que digamos será usado en nuestra contra así si sí, pues peña, así nomás es pues. eh, Voy quería mandar un, un saludo a al al, al a, <ríe> a este que a este a este personaje que venía mañana al boxeador mañana, ¿no? al boxeador Derek Camagueto <ríe> Angulo. <ríe> y a y a guato, guato, guato que hoy está en los que saben saben. <ríe> Qué <ríe> tanto escuchando. <ríe> No, sí, Guatones saben, ya saben. Se sabe <risa> Se sabe bueno, Peñi que... agradecido igual aire de bueno, su Su bueno información, su llamado, sumación, su llamado su... Y también al, al Charles Manson que está ahí Hablando pa' callao Saludos Peñi Ahora ya lo estás la información tú, Su aporte Dímelo, dímelo Siempre dices que es el tema de Apaguen la tele, vengan la radio Sí o no Hay una canción de Tronic que es básicamente eso No sé, búsquenla Ya Peñi, qué bueno, mándame mándame el nombre por WhatsApp Para buscarla no. bien O oh, un link así yo lo abro el tiro <risa> <risa> Ya, qué buen llamado Peñi Así, eso es lo que da gusto Ya Peñi, eh ¿Peguayal, por lo estamos viendo? No, ¿Peguayal, Lo que me casen ya saben, un pa saludo para todos. Ya, bueno, para los que pa me conocen, pa dijo. Pasado. El... Pa ya. veo que ya el Benny. Oye, qué buen buen qué buen llamado así tan Saludo al pariente Cayulev. Vienen llegando, saludos ¡Oye, qué buen llamado! Bueno, es la idea de nuestro medio, que sea la voz de, la, de las personas que, que tengan información, que tengan ganas de opinar. Así que saludo para toda la gente, especialmente para Tray Tray Comau y para toda la gente que quiera opinar y entregar su, su, alzar su voz a través de la esquema Guida In Alto Cutral. Esa es la misión esa es la misión de nosotros ya tenemos un pedido musical yo creo que vamos con el pedido musical y, sí, y volvemos sí, igual, al estamos menos vamos más que... creo que vamos a estar siempre terminando a las 10 porque ya nos <risa> sí, pasamos pero está bien igual sí está bien igual ya este es un pedido eh... como el alpeño <risa> al y bailar gualmá dicen ellos son puras indirectas <risa> Pero para eso estamos las que más huidas, para mandar todos los saludos, lo más importante. Eh, esto es un pedido entonces musical que tenemos eh, para también para ese territorio. Para toda la gente, para el Peñi Baila... No, mentira. <ríe> ya Peñi para... Esta para la Miem Marlén. Chulé Jotas. No. Eh, o si sí, parece que era para la, la Miem Marlén. <ríe> ya, se viene señores. Esto es escape, escape un, un temón, un temoncito, eh, esto se llama Juan Sin Tierra. Voy a cantar el corrido que cual la guerra y anduvo en la sierra herida oh, para conquistar su tierra loco no fiel a batalla y entre tanta balacera No olvidaremos el valor de Vitor Zara Gidando la cara siempre a la represión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte grito revolución Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se y compuche, ya estamos llegando al final de nuestro programa, saludos para escuchar. <Pera. muchas> saludos para, para toda la gente que está en la sintonía, desde desde todos los sectores de Guadalmapu, también internacionales, sabemos que lo escuchan en Bariloche también, en... en ¿cuánto que se llama? Principalmente en Guadalmapu, eh, también tenemos ya otro pedido musical, pero qué bacán la llamada que tuvimos. Saludo igual para la gente que nos está escuchando en otro territorio, se le, se le aprecia mucho. Y saludos para para la abuelita, para Luisa Moya, ojalá que nos esté escuchando, eh, que haya llegado bien a su, a su a su hogar. Y saludo para para buscar su yabre también. Le mandamos un, un fuerte saludo acá, lo queremos ver pronto, ojalá ley peña y escuse ahora ahora sí sí estamos saliendo al aire <risa> no recordar nuevamente el concurso ¿ah? para que no se lo olviden eh, pues ahí el pe dio su ya ha dado su número entonces para que vayan enviando poner pe que vamos a pasar algunos los no... ¿Los audios? Algunos audios del Vamos los últimos que nos llegaron a <risa> <ese> día. Los <risa> últimos. La última. Los bocas secas, dice el PYX. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que que ¿Qué ordinar? No, nadie. ¿Nada qué? Eh, los últimos audios que recibimos el día viernes pasado, viene, después viene. del programa, porque ese día nos llegaron algunos palabras y, y, y dichos pero nos siguieron llegando después del, del programa, así que si lo tiene por ahí ve En hora lo, extra. Mira aquí está, mira, lo, lo pillé. Lo que sí. Se... Lo y se eliminaron calete el mensaje, mira. <risa> parece que eso eran eran muy modernos unos dichos al B. A ver pero algunos que a quieren, a quedamos ahí, a ver. Es que yo no me acuerdo, pero mira. Mandemos este a ver qué es lo que pasa. ¿Qué dice aquí? La gente iba diciendo ande desde acá arriba empecemos, no, pues deteniémoslos todos ¿no? pues, y también si sí, le hacemosle a todos para que la gente que esté escuchando pueda escuchar todo lo que todo lo audio que tenemos que no Son nuestro Mario. concurso no es no es nada, una mentira. Esto ah. Es real, absolutamente real. Esto es real, señor. aunque nos ganemos los premios nosotros mismos, pero claro. es real. <risa> no, está todo aquí, Está pero, todo. <risa> todo el territorio, el, tenemos el notario aquí, todo el territorio participando. Hasta Paila Va en la hueque. Ya peñitos vamos. Viene, viene, viene. Mari, Mari, peñichos. Peñichos, chacuifi, chacuifi. Por acá el pey Gabriel. ¿Cómo van los nietos del cacique Loncochongo? Peñichos. Qué bueno, qué bueno que están haciendo estos programas, peñi Ah. A la vez están reviviendo la radio Las Kien Maguida Ya, ya, ya de Huentula y Mumpu, vení Aquí les dejo algunos dichos no tan antiguos, pero son lo que escuchaba de cuifi Cualquier rato estaré haciendo unos podcast mapuche en la radio, vení y... Esperamos los podcas que zilca que zilca Ja hu shavruja salame empautado o encantado Ahí algunos dichos que escuché Tenía su torpeo el peñe y etcétera Bueno, tú ni es, pero cortado del Guadalajara gente tu peñe que esté ¿no? en todo bien Saludos, un Quiero participar en el concurso y la palabra es Añiña Tukishiu. Te, ¿Qué? ¿Qué te, te estáis pasando de pato a ganso. Más, rápido, ¿no? más chueco que pego culebra. Buenas los pedazos de peñí. Igual de acá, saludo de acá de los molinos. <ríe> igual tengo una... Se dice cuando antiguamente mi abuelita me decía voy a ir a Corral a pagar una letra significa que iba a ir a pagar las cuentas yo creo Saludos, nos vemos Bueno, buenas Sosa, hoy te voy a enviarte unos uno audios así de palabra antiguas que me no acuerdo yo La primera que te envío hermano es, es cuando había reunión, pues antiguamente decían sesión, hay sesión, hay sesión Yo creo que ya gané todos los premios Te fuiste jote para los oh, oh, oh. la poronga, no estoy ni al metro yo, esa es una palabra muy antigua, <risa> muy antigua, <risa> que significa eso, yo quiero participar del concurso, mi palabra es pichicho y se usa en el contexto para referirse a una pequeña porción de algo, pichicho, pichicho Pichillo. Pichillo, pichillo. Los viejos antiguos antes decían, vamos a tomarle un chimiscol Yo quiero participar con la palabra ñor, que deriva de la palabra señor La gente campesina antiguamente, para achicar la palabra, decía en vez de señor, ñor ¿Cómo está ñor? ¿Cómo está señor? ¿Qué? Pero bueno, mi abuela a mí cuando me retaba me decía sosiéncense, sosiéncense es una palabra muy antigua. Faltaba al lado. Ah, igual es una palabra antigua por lo menos que se usaba acá. Güey? A morir saltando igual otra palabra. Écolecua. <risa> ah, y quiero participar con la palabra ¡Uy, uy! Porque eso es para cuando se, se arrancaban los animales, la, acercaban los que se yo, los corrales, le gritan. Bueno, los cabitos en el colegio cuando eran negritos le decíamos noche oscura. Y el que era más negro todavía le decíamos negro curiche. Antiguamente uno iba a la posta a pedir un mejoral. La gente antigua decía, "Ay, me pica el sobaco o me pica la, el cogote o la canilla." <risa> eh, antiguamente se decía, "No te sacaste el piñén, porque no te saca porque no te bañabas bien." Manda yan werken ule mangel myan ni Mulyalu trasungu. Kimuta. Manel me andañupuché ¿Esa palabra te puede decir, hija? ¡Qué! Yeah. Pasó el peuco, se la llevó El peuco anda rondando, decían los viejos cuando... Cuando andaba un, un enamorado por ahí, se llevaba a su niña <risa> Eso. Tiene más año que el hilo negro también, ese otro dicho No sé si tan antiguo, pero es antiguo <risa> Ya, yeah, Felei y ahí estuvimos escuchando la mayoría de los audios que nos han llegado faltan y, otros pero faltan. y todo, todo eso es lo que tenemos hasta ahora acá en, en en el computador lo vamos a guardar ahí vamos a hacer una lista no es todavía tienen esta semana así que ahí vamos a ir a vamos a hacer un pequeño sorteo el viernes 27 para elegir el mejor dicho palabra igual hay, hay, hay harta así que vamos a tener que ahí ver eh, una mejor forma porque hay, hay personas que igual han mandado más de una entonces vamos a ver ahí a ordenarnos para que salga un... todo sea legal legal <risa> o ilegal o ilegal <risa> ya, eso mi gente hoy saludo a todos los que se mantuvieron en la sintonía soportándose, o escuchando <risa> vamos, vamos a colocar el último temita que está pedido y vamos a irnos con la despedida que que es lo que... Ya no más. Vamos a ir con este temita que se llama... Este el, el tema que pidió al aire el peño ya. Esto es Tronic. Prendan la radio. Trabajar arte para disfrutar Hay que cantar muy alto que sea un buen ser humano. de Osor Loli <risa> ya, ya. no más por ya mi parte ya noche. estamos bien pasado de la hora <risa> <risa> pero como es viernes todo vale mañana, mañana no, <coughs> se, <risa> no sé, mañana se trabaja así que nada agradecer acá de acá del programa Inalto Cuchal a la gente que nos escucha todos los viernes que están ahí todavía en sus casitas descansando ya que tengan un buen fin de semana Aprovechen de descansar, hacer las cosas y que da el tiempo libre. Cosas de la huerta para la gente que está sembrando. Harto salud, harto neguén para la gente la gente. Si hay gente escuchándonos de otra región igual, harto salud a los Peñiras también. Eh, a mandarle harto neguén y fuerza nomás, que al final va a salir todo bien, dijo, como, como se dice en las películas. En <risa> las películas pelayín que cumeleay cumeleimón que estén todos bien, pulché, buenuy y saludo a los peñi que están ahí en las mazmorras del capital. Hasta aguante, hasta nebueno. Pelay, pelay así que desde inalto contral saludo para toda la gente que está pasando un medio venca ahí en la medio mal, también la gente que anda para todos, para todos los que están siendo asediados, perseguidos, reprimidos, de repente que le falta también un, un plato de comida, para todos ellos, me huende de aquí, Inalte Cutral, por mi parte también, por mi parte también me despido, cierto, ya ha sido un programa este ya, que programa este, número 6 parece, programa Inalte Cutral número 6, llegando a su fin. Así que, ¿qué más pues veis? Agradecer nomás, saludo saludo para la gente que apoya el programa, no solamente los que están en, en el estudio ahora, para mis hijos, para mi compañera también, para para los que, los que de una u otra forma nos no dan fuerza y ni bueno para seguir haciendo este trabajo, Están mandando un saludo a Paraguatu. Paraguatu el <ríe> mismo se manda saludos. Watito, <ríe> ahí está ahora a ver. <ríe> ya, eh, saludos para Guato, obviamente, Guato y y Trey Trey así en su completo love, apoyando también el trabajo que hacemos como Inalto Cotral y siempre desde los inicios atento con lo que pasa con la radio. Uh, recordar aquí la gente de Puyiscan también, que siempre han estado apoyando ya me voy a poner a llorar ahora, ya, <risa> ya esto ha sido todo, ya, suficiente pero que haya la gente eh, hasta Cantu y Cantipeguayu, esto es Inalto, Inalto este se, rea, se, se, se cierra las sesiones y va a seguir con la música, la cumbia más desatada de este, de este territorio así que, felay con Puché Horto Treat para todos aquí finaliza por hoy Inaltu Cutral el programa que va todos los viernes por Radio Las Quema Huida dejamos las llamas encendidas y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la misma onda radiada cultural escúchanos en www.lasquienmaguida.org o en el dial 107.3 FM. También nos puedes encontrar en el Facebook o Instagram como Radio Las Quien Maguida. Transmitiendo desde los montes de Ropula. Vamos, vamos. Neuk garia eta neuk garia